Os planteo la propuesta que tenemos para, para trabajar, a ver qué os parece, y si tira para adelante, pues empezamos con eso. La primera es eh, Levi del Águila, mi amigo, eh, nos va a hacer una presentación de Guillermo, ¿vale? Eh, luego Guillermo lo que va a hacer es un pequeño tanteo, porque ya le he explicado que había algunas demandas que se querían discutir, entonces va a hacer un pequeño tanteo con vosotros, eh, o sea que si queréis o tenéis alguna duda que queríais trabajar hoy, pues será el momento de hacer el planteamiento, y luego él recogerá esos esos inputs y los introducirá en la charla posterior intentando la respuesta y defendiendo el texto que nos ha mandado eh. ¿Alto vale, si quiere venir aquí, David? Sí, ¿Sí? por favor, un segundo dejo. ¿Cómo sí, es está? ¿Sí? Bueno, eh, buenas noches. Este, yo estuve uh -huh. hace, una, hace dos años, en realidad, por si yo a, a, a Xavier y, es eh, un de ustedes que tuvo hace un par año que una presentación más que tenía que ver con el tema de la tecnología esta filosofía y demás, su concepción de, de, de hombre y el tema de la liberación y ahora, bueno, tenemos que eh, venir eh, a Barcelona y a Guillermo Chabrú es este, un teórico eh, de la señal social y del de marxismo en, en el Perú que eh, nos eh, está con nosotros para encontrar un proceso que ahora veremos y eh, ha trabajado más durante eh, más de 30 años, en realidad, nos acercamos a los 40, ¿sí? Sí, 40 y, eh, en distintos registros, ¿no? eh, directamente de economía política, eh, un poco la relación de qué tipo de sociedad la que la economía política general produce, eh, también en relación con la teoría social, y también, eh, diría un tercer punto, que eh, Central en su trabajo, ha sido pensar en el capitalismo del una sociedad donde lo que tenemos no es el, el desarrollo más o menos eh, eh, lineal, de nomillas, que uno puede conocer en, en la experiencia europea o en esa zona, sino donde eh, eh, la manera como se ha desarrollado la transformación económica en el Perú remite a eh, procesos de, colon de colonialidad, donde la lógica del capital ha lidiado con una serie de otras formas de retención productiva y de producción también de la vida política que tiene su peculiaridad. ¿no? Y entonces hay muchos fenómenos en fin, ya tenemos la conversar en Perú, en Sudamérica, que tienen que ver con cosas que probablemente uno podría pensar en Europa se han realizado hace mucho, por ejemplo, cuestiones como acumulación de dinero, ¿no? apropiación de capital internacional, de recursos tales como agua, o por ejemplo, incluso cuestiones y tal en general, incluyendo el aire, dentro de no mucho tiempo seguramente. Eh, en fin, una serie de cuestiones ahí que tienen que ver con la especificidad de, este, de la experiencia peruana, digamos, en fin. un poco dos temas que, que hemos recorrido. Eh, y luego lo que empezamos con Xavi, que podríamos, a partir de los tiempos que hoy se han liado, tiene que ver uno más con la emoción teórica y otro con el tema del paracismo para Perú, coger un poco este, inquietudes, dudas, cuestiones antes de que entre materia, tratando de aprovechar, entendémonos a la la pauta, los temas de los primeros capítulos que tomó primero el vital. Entonces, quizás podríamos hacer un, un levantamiento de, de inquietudes y preguntas para, a partir de eso, pensarnos sobre una evolución desde los primeros capítulos del vital. Eso es un poco de la, la ¿no? Sí. Sí, entonces, en pocas palabras, eh, en este momento eh, los escucho eh, en relación con inquietudes, preguntas, eh, perplejidades, eh, protestas, en fin, todo lo que eh, quieran ustedes poner eh, sobre la mesa y a partir de ahí sí, conversamos. Eh, bueno, pues, la pregunta que voy a hacer es de estudiante de, de, de iniciación digamos eh, porque me he encontrado con dificultades con el mismo concepto de determinación que se va manejando todo el tiempo y bien, me he leído el texto un par de veces, me he tenido ocasión de hacerlo más veces todavía pero me queda una especie de lebulosa, ¿no? entonces me gustaría ver si si usted encontrara la manera de aclarar, yeah. no digamos. Ya. Yeah. Porque he visto que tiene mucha importancia la distinción entre concepto y determinación. Ya, ¿no? ya yeah. yeah, muy bien. Sí. sí. Eh, no, no sé si se habría preguntado ya como antes. de esto, claro, una pregunta relacionada de, de con las determinaciones de carácter tenían lo que usualmente que son determinaciones determinadas, determinantes. Ya. Vale. A salido yo, no sé si ha las, los compañeros duda, lo de la manera social, pero compañera discusión. Sí. sí, ¿verdad? Eh ¿Te no acuerdas quién era el trabajo? ¿Vurieras pasear? No, no. Pero, bueno, era el trabajo. Si quieres reflejar un poco el debate o... Sí. O has... eh, no, sobre todo era las monedas sociales, porque un compañero no sabía cómo valorarlo, si de una forma positiva tal. Luego hablamos de la función transformadora que puede tener en un contexto concreto, aunque fuera pues... Eh, aunque una monedad... Siguiera, pues, promocionando una relación mercantil entre, entre los productores. ¿sí? Eh, sí. Pero no sé dónde fue que hubo un agujero en la iglesia. ¿Sabes? Que no me dónde sí, sí, pero, todo, todo todo todo fue. dónde fue la disposición. Yeah. Pero bueno, alrededor de eso. ¿No? Mm. ¿No? ¿No? ¿Pero yo el planteamiento general de su trabajo ha planteado metodología? marxista, si la cuestión es ¿se puede considerar también dentro del capital? Se puede si, sí. si se puede pensar que la metodología tiene un sentido sin ir desde el primer capítulo, primera sección de capital hasta el final, es decir, si el concepto de cedicismo de la mercancía no apareciese en algún momento y se si intentase uno adentrar en la metodología marxista sin ese concepto un poco más adelante en capital, ¿se podría proceder igual Sí, ya yeah. concreto a los activos moviéndose a tratando la totalidad sin tener ese concepto introducido ya yeah. yeah. alguna más sí, ya tenemos el, varios sobre el grupo del capital eh, lo que comentaba antes que un tres, en un punto tres eh habla de capital del libro 3 o auditoría sobre Eh, planteamiento de Engels sobre la producción en simple, que había tenido pues, una larga tradición, también dentro de economistas destacados y Y habíamos discutido sobre cómo entender la primera sección si sí, como un desarrollo lógico histórico o un desarrollo lógico conceptual. La ¿no? escena uh -huh. de Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Pues, bueno, nos pues, habéis confundido producción en simple con ¿Con qué? Producción mercantil cinta, con circulación mercantil sí. Ya. Bueno, ya. Eh, Sería posible usar en algún momento esta... Bueno, muchas gracias por las inquietudes. Vamos a ver. Eh cuando yo escribí ese texto eh, lo que ocurría era que en la universidad había todo un debate entre los estudiantes eh, muy eh, que estaban eh, muy interesados en, en abarcar y, y abrazar eh, planteamientos marxistas eh, eso lo llevaba al mismo tiempo a eh confrontar eh, en el plan de estudios los cursos de metodología de metodología de investigación ¿Sí? y ahora hay con qué borrar eh, no voy a no a buscar a la derecha bueno tesis ya Y había pues eh, una suerte de polarización que, que era planteada por ellos entre el positivismo, lo que se llama el positivismo, y lo que sería una metodología dialéctica. Eh, bueno, me interesó eh, el tema, por si acaso en esa época apenas si había diferencia de edad entre ellos y yo, eh, entonces teníamos... En realidad estábamos compartiendo mucho un conjunto de inquietudes, eh, pero bueno, lo que intenté hacer era tratar de de, de, de de poner en claro de que estábamos hablando con cada cosa. Esta es una pregunta que, que siempre me parece importante hacer. Bueno, a fin de cuentas, ¿de qué hablamos cuando usamos tales o cuales términos en concreto? Bueno, la conclusión era, a, a la que llegué era que era muy difícil confrontar y, y más aún intentar con la metodología, una, alguna metodología llamable dialéctica, eh, con eh, reemplazar una metodología positivista porque ni modo. ¿no? Eh, eso que se llamaba positivismo, que en realidad era considerado una mala palabra, una suerte de insulto, ¿eh? Eh, por lo cual además nadie se iba a confesar positivista eh, este, no había manera de, propia de, de confrontar porque toda, eh, como quien dice eran paradigmas para usar una palabra eh, muy al uso hoy en día eh, prácticamente inconmensurables y en el fondo porque estaban dirigidos a prácticas distintas. Eh, digamos que con una investigación empírica eh, de, de cualquier orden de cualquier corte eh, eh, uno da por sentado ciertas cosas de la realidad que estudia eh, las considera dadas y aparte y, y al interior eh, bueno realiza observaciones busca encontrar conexiones entre fenómenos y ya la cuestión es que uno da por sentado eh, los parámetros en los cuales se da una realidad y esos parámetros no son cuestionados. Mientras que lo que hacía el planteamiento, bueno, y eso está al interior de determinadas prácticas, eh, de determinados agentes, no necesariamente la clase dominante, sino también puede ser las clases dominadas que eh, operan ...para muchos efectos en condiciones que no, no esperan que se transformen... ...ni mucho menos, sino que dan por sentado que ahí están... ...y la cuestión es cómo operamos dentro de ellas. Mientras que eh, el capital estaba colocado en otro orden de cosas... Eh, ...donde todo era constituido. Poco a poco llegué a, a, a la palabra constitución... No, ...no en el sentido de los juristas... ...de la constitución política o la teoría política... Eh, ...sino a, a que los fenómenos de los cuales hablábamos... ...y que se presentaban como macizos... ...eran en realidad un, una confluencia, una articulación... ...de relaciones sociales. Eh, y, a, y entonces era posible hacer un desmontaje de esto. Luego eh, alguien usaría la palabra de construcción... ¿eh? Me parece que hay una estrecha afinidad, al menos de inicio, entre una cosa y la otra. Es decir, desmontar y ver cómo algo se constituía y de esa manera poderlo entender. Y considerarlo ya no como algo dado inamovible, sino como algo que era constituyente de una realidad que podía ser transformada y si uno encontraba la dinámica de esa sociedad, podía ver cómo esos parámetros inamovibles se podían poner en tensión. Y uno los veía, casi los podía ver moverse, transformarse, eh, etc. ¿no? Eh, bueno, al mismo tiempo, eh, en ese contraste, yo veía que en una investigación empírica, se eh, se observaban fenómenos y se utilizaban conceptos. Y en, en esa metodología era muy importante tener conceptos claros. Ahora bien, por concepto, lo eh, las más de las veces se entendían pues alguna suerte de definición que podía tener una forma aristotélica, no género próximo, diferencia específica, eh, en fin pero al mismo tiempo uno notaba que podía, sobre un mismo fenómeno, haber diferentes maneras de conceptualizar Y había toda una variedad de enfoques teóricos, ahí venía una cuestión sobre la diversidad de conceptos, la relatividad de, de los conceptos, eh, y entonces eh, venía la pregunta sobre, bueno, ¿y qué nos hacemos ante esta suerte de de arena movediza si lo que se supone que estamos tratando de hacer es algo así como una ciencia ¿no? y se supone que la ciencia nos debe dar un terreno firme bueno, eh, en el caso de, del capital que empecé a estudiar eh, paulatinamente y e hice eh, repetidas lecturas a solas y en grupos eh, en fin eh, encontré que Mejor dicho, no encontré conceptos. Eh, más adelante eh, encontré un texto de Marx muy tardío, es de las últimas cosas que escribió, al menos de las que se, se conocían, eh, que se llamaba Notas al Tratado de Economía de, de Adolf Wagner. Eh, y una de las primeras cosas que dice ese texto es eh algo así como que Wagner le demanda a Marx, le critica a Marx que no tenga un concepto del valor. Eh, porque él dice que Marx parte del concepto del valor, pero no hay eh, no, no se encuentra una definición del valor. Y la observación que hace Marx es yo no parto del concepto de valor. Yo parto de la categoría más simple de la sociedad capitalista que es la mercancía. Yo no parto del concepto del valor. Yo parto de la categoría más simple. Y entonces viene la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y una categoría en la manera como lo está planteando Marx? Bueno el término que nos pone delante es mercancía eh, ahora cuando uno lee el Capital ese capítulo 1 yo tengo la sensación de que me está hablando de algo que conozco de algo que he experimentado todos nosotros conocemos mercancías. Vivimos en medio de mercancías. ¿Sí? Se está hablando de un fenómeno real. ¿Sí? Y entonces empieza a hacer una suerte de fenomenología. Por si acaso hay toda una corriente de marxismo fenomenológico que se desarrolló, por ejemplo, en los años 60, incluso hubo un marxista fenomenólogo vietnamita Transductao, eh, del cual Nueva Visión en Buenos Aires tradujo eh, un libro que él publicó creo que en francés sobre fenomenología y dialéctica. Después hubo fenomenólogos marxistas en, en Italia y en Estados Unidos eh, porque encontraban una afinidad entre las reducciones fenomenológicas, la reducción eidética de Husserl con el procedimiento que... Eh, que estaría haciendo Marx, de encontrar un hecho, un fenómeno, y empezar a describirlo y a descomponerlo, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, eh, y eso es lo que Marx empieza a hacer en, en el capítulo 1, eh, y empieza de las cosas aparentemente más obvias, como por ejemplo decir, bueno, una mercancía es un objeto exterior, Eh, después me he preguntado exterior a qué eh, y mucho tiempo mu mucho después en la lectura de, de, de la, del capital uno encuentra que esa palabra exterior tiene tiene un sentido que no claro no se puede apreciar leyendo las dos primeras líneas eh, que es que cuando aparezca la fuerza de trabajo y aparezca como mercancía esa fuerza de trabajo no es un objeto exterior entonces es exter la mercancía es exterior a qué? a la persona ¿Mm? eh, no necesita ser un objeto físico aunque su forma más común y típica es la de un objeto físico un objeto físico exterior exterior a la persona ¿Mm? eh, que tiene un uso que tiene un efecto útil. ¿Mm? Eh, y así prosigue el, eh, el razonamiento. Bueno, entonces evidentemente yo no estoy aquí ante una definición. ¿Mm? Supónganse que alguien quiere hacer una definición de familia y empieza a, a dar un concepto de familia y Eh, y luego va a encontrar que hay bueno, tipos de familia y, y formas eh, familiares que cambian históricamente o, o, o al interior de una misma sociedad o que funciona la familia de manera distinta en eh, bueno y luego inductivamente va a tratar de establecer el común denominador entre todos esos fenómenos aquí no estamos ante eso ¿Mm? Marx toma una hipotética mercancía la mercancía y empieza a describirla en términos que corresponden a cualquier otra mercancía. No hay clases de mercancía. No, no es que ah, hay una mercancía de este tipo y también hay de este otro tipo. No. Eh, ahora, no es que eso puede ocurrir con cualquier fenómeno eh, necesariamente, pero Marx está tomando, como él dice, una categoría que es una suerte de pivote. ¿eh? Después, claro, hay toda una discusión sobre ¿y por qué Marx empieza por la mercancía? ¿no? ¿y por qué no empieza de otra, de otro lado? ¿no? A mí me han reprochado que yo no trate ese tema en, en, en, en mi artículo. ¿no? Eh, bueno, dicho ese paso, alguna vez eh, simplemente me hice la pregunta y con eso, dicho sea de paso, despaché el problema. ¿Qué eh, es eh, me hice, la, hice el experimento de empezar de otro lado. Bueno, ya conocemos las categorías de Marx. A ver, ¿qué tal si no empezamos por la mercancía y empezamos de otro? Eh, por ejemplo, la fuerza de trabajo. Y por poco que uno avanzara con lo de la fuerza de trabajo, que ¿cómo aparece la fuerza de trabajo eh, en el capital? aparece como mercancía. ¿Eh? ¿Y qué significa que sea mercancía? Ah, significa que tiene un valor de uso y un valor, etcétera, etcétera. De donde empecemos, todos los caminos nos conducen a la mercancía. Bueno, tiene eh, eh, eh, quizá haya otras respuestas, pero para mí eso era suficiente. Entonces, bueno, estaba ante una elección estratégica de, de, de un fenómeno que, digamos, tiene la máxima generalidad, eh, y una manera eh, de, eh, de tratarlo donde todo lo que decía se correspondía con una experiencia directa. Nadie tenía que demostrarme que, que, eh, que lo que ahí, eh, o Marx no necesitaba dar pruebas externas eh, sobre lo que estaba diciendo. Eh, pero más allá, eh, avanzando en, en, en la discusión con en la comprensión de todo esto, eh, lo que va apareciendo es un carácter diádico de todas las categorías que además se van encadenando y desplegando Eh, digamos algo así como un, una planta o una flor que desde el botón empieza a, a desarrollarse eh, bueno, se empieza con el valor de uso pero dice Marx la mercancía no es sólo valor de uso sino que el valor de uso para que sea mercancía eh, muestra también un valor de cambio Ahora, ¿cómo se salta del valor de uso al, al valor de cambio? Ante todo, ese valor de uso tiene una peculiaridad. Y eso es también parte de la descripción. ¿no? Eh, no es para el consumo del productor. Entonces, si fuese para el consumo del productor, sigue siendo un valor de uso, pero no es mercancía. O Entonces, sea, la mercancía es un valor de uso que está destinado a otro. Y está destinado a otro a través de un intercambio no es una adoración no es un tributo está destinado a eh, ser objeto de un trueque ¿sí? de un trocar lugares de un objeto a cambio de otro y entonces el valor de cambio aparece desde el valor de uso ¿sí? o sobre la base del valor de uso ¿sí? Cómo hacemos? Uh -huh. Para conseguir colocar todo. A No sé si tampoco así Así, así. así. Bueno. Sí. Se niega... Se miran desaparecer pues, ¿no? Digamos Tenemos el Valor de uso a, Que se intercambia con el Valor de uso B. B. Entonces el valor de cambio aparece Como una proporción Cuantitativa Digamos, XA se intercambia con I de B bajo una relación de, de igualdad. Y entonces, ¿qué, qué es ¿cómo es que pasamos de 1 a 2? Y es que la mercancía, esa primera mercancía, está destinada a otro. Es decir, la mercancía ya lleva dentro de sí un mensaje eh, de que para realizarse, para hacer lo que es, debe ligarse, debe vincularse con otra. Siempre he comparado la mercancía con una neurona, cuyas dendritas indican que para funcionar como neurona tiene que ligarse con otra. Algo así es la mercancía, ¿no? con esta expresión del valor de cambio y entonces el valor de cambio es una relación entre dos valores de uso entonces el valor de es un valor de uso que estaba forzado a relacionarse y en esa relación aparece la nueva categoría del valor de cambio entonces aquí simplemente quiero señalar el primer despliegue después vendrán muchos otros ante todo aquí tiene el asunto del valor de cambio pero luego Marx va a decir luego de un cierto análisis que el valor de cambio eh, muestra en ese análisis a las claras que solamente es una forma de manifestarse del valor y entonces aquí es donde hay lugar para esa pregunta de Butler y cuál es el concepto del valor ¿Mm? eh la respuesta de Marx es en ahí es que él no parte de ningún concepto de valor sino de la forma mercancía porque la mercancía es todo esto es decir es, es el conjunto eh, es esta articulación y en otro lado no no es en el capital es una carta muy importante a mi modo de ver a al doctor, un médico que fue amigo de Marx, Ludwig Kugelmann, que él hace todo un, todo un razonamiento que fundamenta la categoría de, de, de, de valor. ¿no? Eh, que a mi modo de ver es importantísimo no sólo para la noción de mercancía o la teoría del valor, sino para muchísimas otras cosas. Y a ver si si tengo la ocasión de, de mencionarlo ahora. Ya. Eh, Bueno, entonces, si la mercancía va haciendo todo este conjunto, bueno, Marx usa la, la noción de categoría, que es un término eh, que toma, creo que, de Hegel, y también tomado de Hegel está la noción categoría de determinación es, eh, es, es también un, un término hegeliano bueno, para mí esto fue un hallazgo esa noción de determinación eh, lo considero prácticamente un sinónimo de, de, de categoría y claro, También lo vi como algo totalmente diferente a la necesidad de conceptualizar que había en la sociología que yo conocía, en la generalidad de, de ciencias eh, sociales eh, que con eh, bueno, las cuales había tenido ocasión de, eh, de estar en contacto. Y el punto importante, o un punto importante obvio, era eh, entender o tratar de entender la diferencia. ¿eh? Entonces, la eh, para mí las la determinaciones o, o categorías eh, vienen a ser una condensación o articulación de relaciones sociales Cuando se, eh, uno ve el desarrollo de, de, de, de la noción de mercancía, eh, uno encu encuentra que la mercancía no es pues un objeto. Un objeto es mercancía porque está al interior de un conjunto de relaciones sociales. Y algo así como que la mercancía es aquella instancia que las atrapa, las reúne, las articula. Y eh, esas relaciones adquieren la forma de una cosa. No siempre toda determinación creo que va a desembocar en, en una cosa, pero sí la, la, en, en toda esta mecánica lo que vamos a tener es ...una suerte de, de, de doble faz... ¿Mm? ...por un lado... ...relaciones sociales y por otro lado una... ...manera como esas relaciones... ...se presentan... ...y se ocultan... ¿Mm? ...por ejemplo... Eh, ...el valor... no se ...el valor es absolutamente... ...intangible... ...es absolutamente invisible... ...pero del valor tenemos... ...evidencias... ...bajo la forma de una cosa... ¿Mm? el valor tiene rostro de cosa. Es, entonces, esa articulación de fenómenos lo que eh, lleva a que... No estemos hablando de un concepto que es simplemente una articulación de ideas, ¿no? sino que estamos a, a, aquí haciendo una articulación de fenómenos experimentados, conocidos, conocidos. Eh, de los cuales no cabe ninguna eh, duda ni, ni ambigüedad posible. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de la mercancía, algo que es absolutamente fundamental es que los sujetos que van a estar detrás de estas mercancías eh, sean y se vean a sí mismos y se definan los unos a los otros como sujetos privados vale decir autónomos no es que lo sean pero se ven a sí mismos así se definen a sí mismos así ¿Mm? son sujetos que por así decirlo no le deben nada a nadie son sujetos ...que no requieren de nadie para ser lo que son. Pongo algunos ejemplos. Un amo no puede ser amo si no tiene un esclavo. Un siervo no puede ser siervo si no tiene un señor. Pero un propietario de mercancías... ...no tiene que estar en relación con nadie... ...para ser un propietario de mercancías. ¿No? ...no se define por su relación con nadie... ...sino su, con la relación con el, el resultado de su producto... ...con el resultado de su trabajo, que es un producto... ...pero para que pueda relacionarse con su producto... ...sin tener que ver con nadie más... ...tiene que ser libre... ...y tiene que ser... ...que poderse relacionar con los demás en condiciones de igualdad... ...de los resultados de los cuales el resultado de su trabajo aparece como su propiedad entonces ese sujeto autónomo, ese sujeto eh, privado está definido por libertad, igualdad y propiedad bueno, el análisis de la mercancía nos lleva a todo eso Y la mercancía, entonces, es una instancia que está articulando de determinada forma, para ciertos efectos, este conjunto de relaciones sociales que, además, aparecen como no relaciones. ¿Sí? En el sentido que cada uno es dueño de lo suyo, nadie tiene que ver nada con nadie, a menos que voluntariamente lo decidan. «Yo te entrego esto, tú me entregas lo, lo otro». «Ah, de acuerdo». ¿Sí? hacemos el asunto, esa es la única vinculación, cada uno regresa a su libertad, a su igualdad, a su autonomía plena. Entonces, se trata de relaciones sociales que se han vuelto invisibles y lo que las invisibiliza es eh, el carácter privado de estas relaciones. Bueno, todo eso es, pues, lo que Hace que, que, que la mercancía sea un, u, u, una noción tan densa, tan compleja, eh, con tantas aristas y que tenga por un lado, sí, el aspecto de una cosa, pero que sus cualidades no derivan de ser esa cosa, no derivan de su valor de uso, sino de estas relaciones sociales que al articularse nos la dan como resultado. Entonces, la mercancía es una resultante de. ¿Mm? No es un dato primero, no es un absoluto a partir de, del cual empezamos. Es, claro, el punto de partida, pero un punto de partida que es reflexionado, que es desmontado y que termina siendo un ensamblaje de otros eh, elementos, eh, que a su vez adquieren determinada significación en esa articulación. ¿no? Porque ¿para que se es libre? ¿Para que se es igual? ¿Para que se propietario? Para producir mercancías. Toda esta mecánica, pues, está absolutamente ajena a cualquier otra perspectiva en sí. la sociología, en la misma teoría económica, eh, etcétera, donde nos dicen, bueno, hay bienes escasos y... En la medida escasez se adquieren un determinado eh, precio eh, este, cuando se intercambian los unos con los otros, porque todo el mundo tiene necesidad de, de, de diversas cosas. Entonces, mientras más se busca un, un objeto, eh, eh, más, más valor o precio eh, alcanza. Y eso es todo. Y eso es por igual en cualquier tiempo, en cualquier lugar. curioso porque estamos ante el mismo fenómeno pero la manera de eh, razonar sobre ello es totalmente distinto y en cambio en la eh, teoría económica convencional se parte de el concepto de escasez tengo un trabajo sobre el tema que se llama en eh, las nuidades anahorica y la por qué se llama el asmo y la zanahoria no es ninguna no tiene ninguna connotación peyorativa frente a los economistas eh, eh, tiene que ver con, con la argumentación que, que, que hay ahí pero lo que me pareció muy interesante es porque me puse a examinar manuales de, de economía de teoría económica todos parten del concepto de escasez todos dicen lo mismo y ninguno es satisfactorio, eh, nadie le, eh, porque todo el mundo considera que eso es obvio, y de lo obvio uno no se ocupa mayormente, pues simplemente lo menciona y pasa a otra cosa. En cambio, vean cómo Marx eh, se encuentra con lo obvio, y lo obvio nos da sorpresas, una sorpresa tras otra, ¿verdad? En el caso del de, de, de, de concepto de escasez, se dice, bueno, el concepto de escasez es eh, la piedra angular de toda la teoría económica, si, no, si los bienes no fueran escasos no habría necesidad de economía, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Y qué cosa es la escasez? Bueno, es la diferencia que hay entre el, eh, las necesidades y los recursos. ¿no? Tenemos necesidades infinitas y eh, tenemos recursos escasos. Y cuando me me pongo a... Es decir, eh, entre las definiciones que busqué, encontré la de Samuelson. Samuelson es el único que se toma el trabajo de explicar el concepto de escasez en dos o tres páginas. Algo absolutamente inusitado, porque los demás le dedican un párrafo. ¿No? Y fue muy interesante encontrar que en esas dos o tres páginas habían dos conceptos de escasez. Cada uno definido en términos absolutamente diferentes al otro. ¿no? Sin que Samuelson se diera cuenta. ¿no? Eh, no tengo a la mano el texto y no, no, no me acuerdo, no, no, sería demasiado... A dejarnos demasiado del tema pero a, a lo que quiero ir con esto es a que en lugar de definir o, o, o de cimentar un un, un terreno eh, donde todo estuviera claramente en su lugar etcétera etcétera para un concepto que resulta siendo tan fundamental porque se dice que es la piedra angular de todo eh, lo que viene después eh, encontramos todo lo contrario ¿no? un pequeño ejemplo para que tiene que ver algo con lo de la retórica eh, eh, que encontré ahí ¿por qué hablar de escasez? la palabra escasez que nos suscita? ¿no? yo diría que nos suscita penuria nos eh, suscita escasez ...prácticamente pobreza... Eh, ...en fin... Un, ...el término tiene una serie de connotaciones negativas... ¿m? ...no tiene ninguna connotación positiva... ¿m? ...la escasez es algo que hay que evitar... ...es algo que hay que superar... ...frente a la escasez está la riqueza... ...lo que hay que hacer es producir riqueza... ¿m? ...¿por qué no se usan otros términos? Podría decirse... ...bueno, los, todos los bienes existen... ...en una cantidad limitada es decir, no infinita y entonces ahí estaríamos con otra idea para, para, para hablar del tema ¿no? pero no, se habla de escasez inclusive encontré un, un libro de los más antiguos que había en la biblioteca de un alemán curioso, ¿no? el alemán se volvía poeta y decía la humanidad estará siempre bajo la fría luz de la escasez Estilo, ¿no? condenada por los siglos y los siglos eh, ahora es paradójico porque el concepto se acuña y se coloca en, en el centro de una teoría económica que está destinada a explicar cómo funciona la economía más productiva de la historia la economía que es capaz de producir la mayor riqueza posible ¿Sí? pero el mismo Samuelson dice bueno eh, eh, alguien puede suponer que los Estados Unidos son una nación muy rica pero aún así sigue habiendo mucha pobreza en este país ¿Sí? y si quisiéramos que todos vivieran como la clase media la producción tendría que elevarse en no sé cuántas veces etcétera etcétera y entonces de bienes limitados ¿sí? Ahora la escasez terminaba asociándose con pobreza. Lo cual no tiene nada que ver. Son cosas absolutamente diferentes. Y todo esto eh, dicho por un premio Nobel. ¿no? Bueno, eh, obviamente ahí se veía las claras una inmensa debilidad. ¿no? Eh, eh, en, en Indefinición, imprecisión humana. Eh, Y, y frente a ello la la la absoluta coherencia y claridad con, con la cual marx desplegaba sus categorías era pues un, un mundo totalmente aparte ¿no? no quiero decir que no haya problemas y, eh, y problemas muy agudos y diríamos serios eh, pero eso no no Eh, lo único que nos está diciendo es que esto es una empresa humana y que Marx eh, no era sino una inteligencia eh, humana más, eh, no un superhombre ni nada por estilo, ni, ni, ni había una verdad revelada, sino algo trabajosamente eh, conseguido y que de hecho en el momento en que eh, dio por terminado una obra y lo mandó a la imprenta, no es que eh, hubiera terminado Eh, de resolver todos los problemas ¿Mm? bueno eh, esto es algo entonces quizá dicho en términos demasiado extensos eh, de lo que quiero eh, eh, eh, con lo que quiero explicar por qué me distancié de la palabra concepto eh, el concepto escasez es un ejemplo pero así podían haber muchos otros Eh, y busqué o no tanto que busqué sino que creí encontrar en eh, el razonamiento de Marx algo que iba por otro lado donde entonces la relación entre claro la palabra eh, la idea, la noción y la realidad era de otro orden no una realidad indeterminada porque por ejemplo en eh, los conceptos, sobre todo si son teóricos, hay que operacionalizarlos y en los cursos de metodología encontré muy fácilmente que el problema de la validez de los indicadores es un problema no resuelto, es decir, el concepto teórico puede operacionalizarse de muchas formas diferentes y no hay criterios claros sobre qué forma preferir a otra, porque este indicador en lugar de este otro Eh, se plantea una suerte de brecha insalvable entre el concepto y, y la realidad mientras que en el otro caso yo no tenía esa dualidad entre concepto y realidad porque estaba siempre hablando de la realidad no había nada a operacionalizar entonces era otra noción de teoría otra noción de noción o de categoría o, o, o, o qué sé yo pero eh, Y otra manera, entonces, de eh, entender las cosas, porque aquí lo que teníamos es eh, el ver ante más o menos entre nuestros propios ojos cómo se constituía algo. Entonces, por ejemplo, no es que un objeto sea o no sea mercancía, sino que eso va a depender de las relaciones sociales. Y un ejemplo que siempre les ponía a los estudiantes es eh, el siguiente, ¿no? Eh, les decía, ustedes llegan a su casa a almorzar o a comer y la madre le sirve eh, los alimentos junto al lado de ustedes en la mesa está Miguelito que es un pues, muchacho al cual la mamá le da pensión ¿Eh? no sé si se usa acá el mismo sí. término ya. bueno, este... Y eh, Miguelito ingiere los alimentos les da eh, y le da a, a la madre un pago. Un día la mamá se aparece, sino con el capital en la mano, con salario, precio y ganancia, que es el capital, es eh, una condensación hecha por el propio Marx. Dicho ese paso es excelente, eh, por donde se le mire. Eh, es una síntesis. ...probablemente acabadísima de, de del tomo primero... ¿Mm? ...se presenta con salario, precio y ganancia en la mano... ...y les dice... ...alto ahí... ...Miguelito me paga... ...y por qué ustedes no... ...he ido al mercado para comprar la comida para... ...para él y ustedes... ...he usado la misma sartén, el mismo aceite... ...en términos de valores de uso, todo es igual... ¿Mm? Eh, ...estoy haciendo trabajo... ...mi trabajo crea valor marx lo dice eh, eh, y por lo tanto miguelito me está pagando mi valor y ustedes no ustedes son unos explotadores esto se acabó entonces eh, deje ese bocado primero me pagas porque no fío ¿Mm? ¿Mm? Eh, entonces la pregunta que les hacía a los estudiantes bueno ¿qué harían ustedes ¿Mm? bueno la respuesta es muy simple y ¿Mm? La relación entre Miguelito y la madre es ese tipo. Son individuos autónomos que entre sí solo tienen una relación contractual. Fuera de eso no se conocen, no existen el uno por el otro. Mientras que la madre en relación con los hijos no es una relación entre sujetos autónomos, anónimos... Y sustituibles porque Miguelito se va y puede buscar otra persona que le da pensión y la madre puede buscar alguien que reemplace a Miguelito. Se pone avisos en los periódicos y qué sé yo. Eh, en cambio, eh, si eh, ustedes son expulsados de la familia, ¿no? la madre difícilmente va a decir eh, hijo, se, eh, se busca ¿no? eh, mandar currículum a la dirección tala. ¿No? que es una relación eh, que eso sí lo tenemos cuando hay una relación entre seres anónimos el uno para el otro que entre sí son libres, iguales y propietarios cada uno dueño lo sube ¿Mm? claro, al interior de la familia hay otro tipo de intercambios no mercantiles entonces el bistec que le sirve a Miguelito la madre es una mercancía el bistec que le sirve al hijo no es una mercancía, porque es otra relación social. ¿Mm? Eh, esta diferencia es absolutamente ininteligible para la economía convencional e inexplicable. ¿Mm? Eh, bueno... Eh, Ahora, junto con la categoría de mercancía está la noción de, de fetichismo. Y con lo dicho, bueno, la noción de fetichismo puede quedar más o menos clara. ¿no? La razón del fetichismo es el carácter privado de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque eh, la mercancía parece tener valor por su condición de objeto útil. ...y no por las relaciones sociales que hay... ...entre las personas... ...ahora, ¿por qué... ...la mercancía tiene valor? ¿Qué viene a ser el valor? De nuevo, es una resultante de relaciones sociales... ...y ahí es donde... ...a mí me parece muy útil esa carta de Marx a Kugelman... ...donde más o menos dice lo siguiente... ¿no? ...cualquier persona sabe aunque no sepa ninguna otra cosa que cualquier sociedad perecería en unos cuantos días o semanas si no trabajase ¿Mm? que eh, entonces eh, el conjunto de, de, de los bienes que se consumen son el resultado de una producción que ha tomado determinado tiempo el realizarlo ¿Mm? entonces aquí eh, aparece una categoría fundamental y que va muchísimo más allá de, de, de la economía, que es el tiempo. Eh, claro, en el capital aparece como tiempo de trabajo. Eh, todas las sociedades y todos los sistemas productivos de cualquier sociedad... ...lo que implican es una determinada organización del tiempo. Por ejemplo, en términos cuantitativos... ...implica una determinada repartición... ...de tiempos para diferentes tareas. Pero, más allá del tiempo cuantitativo... ...lo que tenemos es la calidad del tiempo. En otras palabras, por ejemplo... ¿En qué medida el tiempo de cada integrante de una sociedad determinada es su tiempo? ¿Es un tiempo del cual él dispone libremente? ¿O es un tiempo que está sujeto a regulaciones, costumbres, acuerdos, órdenes o lo que fuera? ¿Mm? Eh, supónganse en una familia campesina en una comunidad en una plantación de esclavos en un feudo eh, las personas no son dueñas de su tiempo el tiempo no es un tiempo privado el tiempo es un tiempo social pero también en todas las sociedades de lo que necesitamos es una interdependencia entre los tiempos. ¿M? ¿Por qué en la sociedad eh, eh, que produce mercancías el trabajo produce valor? ¿Qué viene a ser el valor? Y en otras en todas las otras sociedades no, en principio no se produce valor. Por ejemplo, el el el siervo produce bienes para su propio consumo y produce bienes que tienen la forma de tributo o de renta para el Señor pero él no está vendiéndole esa, eh, lo que le entrega como tributo no es mercancía eh, lo que entrega como tributo no es del siervo por eso lo entrega, porque no es de él es del Señor ¿no? ¿Mm? Y en ese entonces en ese intercambio de o, o en esa entrega de valores de uso no es no hay valor. Porque no hay estas relaciones sociales. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasa entonces en una sociedad de productores privados? Cada uno dispone para so, para vivir o sobrevivir o, al nivel que sea, cada uno dispone solo de su propio tiempo. Entonces hay dos posibilidades, o yo produzco todo lo que necesito, o me especializo en producir algo y luego, eh, claro, lo produzco mucho más allá de, de, de lo que necesito para la necesidad que satisface, pero entonces todo el resto lo intercambio. Y el otro, los demás van a hacer lo mismo, una división del trabajo, de tiempos privados. Entonces, yo voy a entregar mi producto que donde está encerrado tanta cantidad de tiempo solo si el otro me entrega un tiempo equivalente. El tiempo que yo hubiese tomado en producirlo del otro. Y entonces ahí el tiempo aparece como medida del valor. Se convierte en medida del valor lo cual no ocurre ni en la comunidad, ni en el, eh, el feudo, ni en la madre que eh, eh, que cocina para los hijos. Pero entonces, en la eh, sociedad donde se producen mercancías, el tiempo aparece encerrado en la cosa, no se presenta como tiempo de trabajo, porque el tiempo es privado y no tiene una forma social, y entonces el tiempo aparece como cualidad como característica de la cosa misma. Fetichismo es atribuir a las cosas lo que corresponde a las relaciones sociales. Y entonces el fetichismo es un resultado inevitable obligado de el trabajo privado, de las relaciones privadas de trabajo. ¿Mm? Ahora, el fetichismo de la mercancía se traslada, obviamente, al complemento de la mercancía, que es el dinero, que no es sino el despliegue del valor de cambio de la mercancía hasta que se incinde de la mercancía y se convierte en un objeto aparte. El fetichismo se traslada al capital, Eh, en unos casos más que en otros el caso máximo del fetichismo es el del capital productor de interés ¿no? dinero que produce el dinero con un excedente eh, eh, que no se sabe finalmente cómo eh, el fetichismo pero en la fórmula general del capital el fetichismo es este aquella apariencia por la cual eh, las cosas son capital, el dinero, el capital aparece como dinero o como mercancía. Eh, Marx va a decir en, en la más concisa definición que tiene el capital, cuatro palabras, ¿sí? valor que se autoexpande, valor. ¿Mm? Entonces, eh, eso es el capital, pero él va a definir el capital claramente como que no es el dinero, no es la mercancía, sino es un movimiento del valor por el cual da la impresión que ese valor se autovaloriza. Es decir, que desde de dentro de sí, sin agregados de fuera, sino desde adentro, tiene la capacidad de crecer. Ahí está el fetichismo, ahí hay fetichismo. Atribuir a las cosas lo que en verdad depende de relaciones sociales. Y cuando nos encontramos con la maquinaria, porque luego viene, bueno, se pasa al plusvalor, el proceso de trabajo, producción de plusvalor absoluto, plusvalor relativo en donde tenemos primero la cooperación simple, luego la manufactura, finalmente la maquinaria. Eh, ¿Qué pasa con la maquinaria? La maquinaria desplaza la mano del trabajador, los brazos o las piernas, eh, qué sé los desplaza hacia atrás, por así decirlo, porque quien va a incidir sobre la materia de trabajo ya no es el trabajador con sus herramientas, a lo sumo ¿eh? que maneja, manipula las herramientas eh, sino van a ser pinzas, taladros tornos, palas mecánicas que, que sé yo eh, que modelan el objeto de trabajo el objeto de trabajar la materia prima y el trabajador que va detrás entonces qué va a ocurrir aquí vale dar va, vamos a tener la impresión de que la máquina trabaja. Pero ya previamente Marx ha definido el trabajo como una relación de transformación entre el hombre y la naturaleza, donde el hombre puede poner en acción medios de trabajo eh, determinados, que pueden ser desde una piedra, hasta, que se yo, una máquina de control numérico, una máquina absolutamente computarizada, automatizada, pero el trabajo no está en la acción mecánica, sino en el proceso conjunto eh, que reúne tanto a, a, al cerebro y a la planificación eh, de, de, de lo que se va a hacer, a la previsión del resultado que se va a obtener, ¿no?, Eh, y eh, todos los otros medios ¿no? la naturaleza o el objeto que se ha extraído de ella y el medio de, de transformación entonces para Marx la máquina no trabaja hace cosas ¿Mm? eh, no trabaja no produce valor aunque da la apariencia de que hace todo eso y en la economía convencional que es una función de producción, ¿hm? ¿Mm? función de producción es una... para, oh. perdón, perdón. Eh, nunca me acuerdo dónde va el capital dónde va el trabajo, pero bueno. Eh. Eh, hay determinadas cantidades de trabajo o determinadas cantidades de capital que se combinan y entonces sale eh, una función de producción que permite supuestamente eh, en, en comparaciones sucesivas eh, mostrar eh, cómo va aumentando sea la productividad del trabajo o la productividad del capital y según eso remunerar a cada factor Y entonces aquí los dos quedan en un plan de igualdad. El trabajo es productivo, el capital es productivo. Fetichismo por donde se lo mire. Eh, y claro, eh, la acumulación del capital entonces va a aparecer como una acumulación autónoma de, de, de las costas veamos la primera frase de, de la primera del primer capítulo ¿no? la riqueza de las de, de, del modo de producción capitalista se nos presenta como un inmenso cúmulo de, de, de mercancías ¿no? Entonces, la riqueza pa, se nos presenta como las cosas ¿no? todo el resto del capital nos va a mostrar que la riqueza es el resultado de una actividad la ¿no? eh, y que el único agente activo en todo esto es el trabajo. Entonces, con esto, más o menos lo que creo que podríamos mostrar es que el fetichismo no está solo en el capítulo 1, eh, que el fetichismo es una, una noción que está acompañando a todo el, eh, eh, el razonamiento y que aparece toda vez que las cosas aparezcan como reemplazando las relaciones sociales. Ahora, esto es fundamental para el proyecto revolucionario de Marx porque al arrebatarle a las cosas eh, eh, la explicación de lo que ocurre eh, traslada la explicación a relaciones sociales que se constituyen históricamente y que también caducan históricamente. Entonces, eh, el valor no es ni una bendición, ni una condena eterna, como quiera que lo veamos, sino es un fenómeno histórico. El plusvalor, lo mismo. Así como la renta precapitalista, el tributo esclavista, eh, eh, o lo que se quiera. ¿no? Tienen un comienzo y pueden tener un final digo pueden porque tampoco veo que necesariamente eh, eh, todo esté condenado a, o destinado a desaparecer ¿Mm? eh, en fin sobre lo de Althusser no tengo la menor idea nunca había escuchado eh, eh, ni había leído esas nociones yo lo leí hasta cierto punto en los 70's y no lo he vuelto a a, a trabajar ¿no? eh, ahora a propósito de lo de eh, la madre y, y, y el bistec, eh, podemos ligar esto con el tema de, la, eh, de las monedas sociales. ¿no? Esto me parece sumamente interesante porque eh, yo creo que son un, un caso eh, donde hay Eh, en términos no sólo prácticos, diríamos, sino en términos vivenciales, se puede experimentar, aunque sea de manera sectorial o efímera, qué sé yo, un proceso de desfetichización, eh, donde se muestra que detrás de, del dinero está el trabajo. Porque hasta donde conozco el asunto de la moneda, eh, estas monedas sociales son, en muchos casos, digo, en los que conozco al menos, eh, eh, son un componente de determinadas actividades que pueden implicar una producción material o eh, en la prestación de servicios. Eh, Hay un economista belga, eh, no recuerdo ahora el nombre, Bernard, creo. Si no es Bernard, es algo parecido. Lietar se escribe, ese, ese escribe su apellido, posiblemente se pronuncie Litter, eh, que anda por el mundo dando conferencias respecto a la necesidad de reformar los sistemas monetarios y poniendo como como como ejemplo eh, las monedas sociales ¿no? e instandondo a, a la creación de, de monedas sociales no hace ninguna referencia a marx y en un momento pensé escribir algo eh, sobre de qué manera eh, como diríamos empataba con Marx en algunas cosas y, y, y había que ver cómo se ubicaba o no en relación con el conjunto de los planteamientos marxistas. Pero bueno, de, desistí al menos por, por ahora de hacer eso. Voy a los a ejemplos que, que él menciona y al valor que le da. Él pone casos en los cuales, se, de lo que se trata es de actividades eh, que crean sí. relaciones sociales que creen relaciones sociales que de otro modo no se realizarían. Estoy recordando ahora algo que él dice en forma irónica. ¿no? Eh, se imagina un grupo de indigentes en una ciudad sudam sudamericana que están sentados ahí y, y alguien les pregunta, ¿qué hacen ustedes? Bueno, estamos esperando que nos llegue el dinero para eh, empezar a hacer tal cosa. Eh, ¿Y por qué no lo hacen? No, tenemos que esperar que llegue el dinero Y lo contrasta con otra situación en la cual no hay dinero Pero la gente empieza a hacer cosas eh, Empieza a intercambiarlas eh, y Empieza a disfrutar de, eh, eh, de lo que hacen Y en determinado momento empiezan a crear su propio dinero El dinero oficial impedía la actividad la actividad misma en cambio se po podían al menos empezar a realizarse y crear sus propios medios de circulación. Entonces el dinero es eh, el dinero social, la moneda social era expresión de las actividades sociales. Bueno, eso es lo que dice Marx sobre lo que es el dinero en la producción eh, de mercancías. Claro, en una producción donde todos los productos son mercancías bajo estas relaciones de anonimidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Litter, lo que tenemos sí, son individuos que viven en una sociedad donde son libres, iguales y propietarios, pero que están al mismo tiempo constituyendo otras relaciones sociales de otra calidad, Pueden ser círculos más o menos cerrados o más o menos abiertos, pero la cuestión es que están dispuestos a intercambiar actividades con alguna idea de solidaridad, ayuda mutua, etcétera etcétera Y claro, en determinado momento aparece un medio eh, eh, de intercambio, un medio de, de, de circulación eh, o una medida del valor. Uno de los ejemplos que pone el texto es sobre un programa de eh, algo así como bonos de cuidado que al parecer está muy desarrollado en Japón, en una en vastas regiones de Japón, una serie de ciudades. E incluso fue ideado por un ministro de educación ya saliente eh, y que consiste en que, bueno, una persona... Eh, cuida a otra durante un tiempo determinado eh, y por ello recibe no un pago sino una suerte de bono que le permite a él recibir un cuidado análogo más adelante que lo necesite o enviárselo a un pariente eh, que lo necesite en determinado momento. Se realiza, al parecer, esto eh, con mucha frecuencia, en, en eh, eh, por ejemplo, para cuidado de ancianos, inválidos eh, y así. ¿Mm? Eh, lo que dice Litter es que una actividad como esta genera vínculos sociales, lo que el dinero oficial no. ¿Por ¿Mm? Ahora, esto le lleva a él a, a, a decir lo siguiente, bueno, entonces, ¿qué es el dinero? Él es economista eh, de formación, bueno, fue ingeniero y luego estudió economía. Eh, dice, la teoría económica nos dice las funciones del dinero. Cuando uno le va a un manual de economía, eh, el dinero, dice el dinero es, bueno, algo que... Eh, permite preservar los valores, permite, ya, ahí están diciendo las funciones del dinero, pero no están diciendo qué es, y el dinero, dice, es todo medio acordado por los seres humanos para facilitar las relaciones de intercambio, eh, este intercambio de los tiempos, este intercambio de los trabajos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el intercambio de los tiempos puede ser bajo estas relaciones impersonales, anónimas, donde yo no sé quién produjo esto, ni me importa, no, eh, eh, no tengo nada que ver, eh, es algo absolutamente impersonal que está dentro del objeto. O el tiempo eh, puede ser eh, entrelazado creando relaciones sociales y el dinero aparece simplemente acompañando, facilitando las mismas ¿Sí? otro ejemplo que él pone mucho es de una actividad organizada por el municipio de Curitiba en Brasil de recolección de desperdicios había un problema eh, que eh, los camiones recolectores de basura no podían llegar eh, por pendientes y por estrechez a por ser, terminar siendo peligrosos eh, eh, a las favelas y entonces no tenían cómo eh, evacuar eh, los desperdicios que producían. Entonces se eh, ideó un sistema de tubos, eh, por los cuales eh, podía ir la basura hacia abajo, pero además se eh, ideó un sistema de clasificación de basura para luego reciclarla. Y eh, se motivó a los niños sobre todo a los niños, para que hicieran eso se les adiestró para clasificar la basura y a cambio se les daba bonos de transporte, que a veces utilizaban los niños o a veces utilizaban los padres y esos bonos empezaron también a utilizarse para otras cosas, inclusive para comprar mercancías, etcétera, etcétera. Bueno, ahí de entonces tenemos algo que en, en lo cual se puede ver y experimentar y vivenciar el dinero como un elemento más de eh, el trabajo de la actividad misma ¿Mm? y de una actividad que crea relaciones sociales crea solidaridad, que crea vínculos eh, satisfacción, autoestima todo lo que se quiera ¿Mm? claro la cuestión es ¿Hasta dónde puede ir esto? ¿Qué efectos puede tener? Eh, son, como quien dice, micro experimentos. La idea de bancos de tiempo ha venido generalizándose eh, eh, en ese sentido. ¿no? Hay un libro que llegó a la biblioteca de, de mi universidad sobre bancos de tiempo, donde hay eh, un libro hecho en España, no recuerdo dónde, pero había uno o dos ejemplos sobre eh, casos de ese tipo de hechos en Barcelona. Eh, claro, ¿hasta dónde puede ir esto? Eh, digo, no no, no sé. Eh, tanto en un caso como en el otro, en el caso de los bonos de cuidado como... ...en estos de colección de basura a cambio de eh, boletos para el transporte... Eh, ...son casos de escala mediana y con autoridades públicas eh, eh, interviniendo en el asunto. No es simplemente un asunto de de, de, de vecinos, un vecindario o una ONG. No. Inclusive está el Estado o, o instancias del Estado... Eh, Eh, en, en esto ¿no? pero lo que me parece entonces, muy importante es eh, mostrar que en el fondo de las cosas lo que interesa es el trabajo ¿Mm? eh, y, y que eh, y que esto entonces puede llevar a a, a experimentar un, un, una cierta desfeticización de ...de lo que el dinero eh, viene a ser. ¿no? Porque cuando vemos el dinero, lo último que se nos, se nos ocurre es eh, la vinculación que puede tener con tiempo de trabajo. ¿no? Mientras que en el otro caso, el asunto es es patente. ¿no? Eh, y claro, además se trata de la generación de relaciones que no es que no, no dejen de tener quizá en el fondo algún elemento, llamémosle mercantil, pero no es eso lo que salta a primera vista ni, ni, ni lo que parece ser fundamental. ¿no? Eh, en fin, en, en, en una época como esta, experimentos así me parecen eh, fun, eh, quizá doblemente o particularmente interesantes. ¿No? y eh, por último lo de la producción o, eh, y, o circulación eh, mercantil simple ¿no? eh, sí eh, lo que tenemos en en el capital a mí me parece que es muy muy claro que eh, Eh, Marx está hablando de la sociedad capitalista desde la primera línea ¿Mm? la mercancía que aparece en las primeras líneas es una mercancía de la sociedad capitalista si eso debería ser claro si no fuera más que inclusive si, si no tomásemos en cuenta más que el siguiente dato, toda la producción de esa sociedad es mercantil. Bueno, luego cuando lleguemos a la reproducción del capital, se verá que es casi todo. Eh, pero de entrada aparece como que toda la, la producción tiene ese carácter. Y eso solo ocurre en el capitalismo entonces él históricamente está ubicándose en el capitalismo lo dice eh, va a procurar hacer una teoría de, de, de, de la de la sociedad capitalista pero claro empieza bajo la forma elemental de esta donde lo capitalista todavía no se le nota es como una célula recién fecundada que no sabemos qué ¿Qué va a ser de adulto? ¿Qué va a hacer eh, cuando termine el proceso de gestación? ¿Mm? Todas las sedes de células secundadas son prácticamente idénticas, al menos en los mamíferos, una inmensa cantidad de, eh, de mamíferos. Tenemos que esperar su desarrollo para para ver de qué se trata. Entonces, pero ya es lo que va a hacer. ¿Mm? Entonces, eh, eh, digamos, hay un ADN y lo no otro ADN. Aunque, a simple vista, no sepamos de qué se trata. Bueno, es igual en el caso de, de, de, de la mercancía del capítulo 1. No se le nota lo capitalista. Eh, pero vamos a ver en, en su despliegue que nos lleva en esa dirección y no en otras direcciones. En... Eh, Marx trató poco, en términos de cantidad de páginas, otras formas de sociedad, pero estoy pensando como en la introducción a la contribución a la crítica menciona el dinero en el imperio romano y él dice, bueno, pero el dinero en el imperio romano solo se desarrolló eh, o sólo tuvo un pleno uso en el ejército, qué curioso, ¿no? es decir, en una entidad que no era una entidad que tenía que ver con el trabajo, con la relación con la naturaleza, con la producción, y ahí es donde más se desarrolla el dinero, uno podría luego decir, bueno, más o menos obvio, porque como no producían nada tenían que comprarlo todo, pero ahí donde sí producían no tenían que comprarlo todo porque lo estaban produciendo entonces el dinero lo tenemos más usado y desarrollado etcétera, etcétera ahí donde no se produce y donde se produce no está entonces es un dinero diferente y la mercancía es también o mejor dicho y la, y la producción es una producción diferente que en parte puede ser mercantil Eh, y su relación con el dinero va a ser también más o menos esquiva, donde no va a ser esquiva sería en el caso del ejército, ¿Mm? el ejército que requiere a tantas áurigas, eh, tantas cuárdigas, tantos caballos, eh, tantas falanges, eh, eh, tantos cascos y todo eso como que es comprado como mercancía. ¿Mm? y eh, esto es lo que me parece entonces que, que es que es fundamental de, de, de ver como las mismas categorías pueden ser totalmente diferentes según en qué contexto las eh, coloquemos eh, para mí entonces es absolutamente claro que el eh, marx está hablando de la sociedad capitalista pero todavía no hay capital, solo va a haber mercancía y dinero, eh, y el capital va a, a surgir eh, simplemente como un dato de la realidad, ¿no? es decir, cuando con este desarrollo eh, de categorías eh, pasemos a de la mercancía al dinero y luego entonces a este circuito M1 de M2. Bueno, esta es la, la, la circulación, llamémosle simple de mercancías, eh, mientras que el capital es de M de prima. Pero, ¿cómo es que Marx pasa de, de, del dinero, de la circulación simple a, a la fórmula general del capital. Eh, bueno, simplemente porque está está como experiencia cotidiana en la sociedad capitalista. Es decir, no siempre el ciclo del valor empieza con una mercancía, cada vez históricamente va haciendo menos, sino... Todo empieza más bien con el dinero. Así es en los hechos. No un caso aislado en otro caso, sino en la generalidad. La producción empieza con el dinero y termina con el dinero. Y entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿entonces ¿de dónde sale la desigualdad? ¿De dónde sale la diferencia? ¿Por qué al final es mayor que al comienzo, ¿Sí? ese ese elemento anómalo es producido por el desarrollo de la mercancía del capítulo 1. No tendríamos ese despliegue y ese desemboque en el capital si la mercancía del capítulo 1 no fuese una mercancía de la sociedad capitalista. Si fuese una mercancía de la sociedad romana, no terminaríamos en el capital. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, sin embargo, en, el, en la primera sección hay algunas alusiones históricas. Son un poco más claras en la contribución a la crítica de la economía política. Están algo más ampliadas, más como que condensó y, y, y comprimió más esas referencias históricas, por ejemplo, cuando eh, habla, luego hablar de la forma simple, la forma desplegada, la forma desarrollada del valor, eh, hace comparaciones con determinadas situaciones históricas. ¿no? Son alusiones, eh, son alusiones que no es que no tengan ningún sentido, pero... Algo que Marx tiene muy bien claro y eso está en la contribución en la introducción a la contribución a la crítica es que él dice, bueno, las categorías de la sociedad capitalista, por ser la más desarrollada, la más diferenciada, nos permite entender, comprender si son usadas con sumo cuidado fenómenos de sociedades anteriores pero la diferencia será siempre esencial. Y entonces, va a ocurrir que si tenemos distintas épocas, ¿no? y eh, cada época tiene categorías más fundamentales y menos fundamentales, eh, podemos encontrar que una categoría que es fundamental, digamos que tiene un, un, un más alto nivel, eh, sitial en una época determinada luego puede reaparecer en otra sociedad con otra jerarquía supongamos la noción de renta de pues la renta puede ser fundamental en una sociedad feudal mientras que en la sociedad capitalista es un, un, un remanente eh, que va a perturbar el funcionamiento de la sociedad capitalista. Eh, el, o el dinero puede ser fundamental en, en tal o cual eh, sociedad, mientras que la sociedad capitalista va a tener un lugar mucho más relativo. Sí. Mientras que en otras sociedades el capital puede haber sido una forma totalmente subordinada, como los pequeños mamíferos eh, al final de la era de los dinosaurios, Mientras que en la sociedad capitalista es la fuerza que todo lo domina y todas las demás categorías se le subordinan. Entonces hay, hay que colocar cada categoría en el lugar que eh, le corresponde dentro del todo. ¿no? Aquí tenemos un todo orgánico, aquí tenemos otro todo orgánico. ¿no? Por lo tanto... Claro, desde un todo más desarrollado, más diferenciado, eh, podemos entender mejor las categorías de la sociedad anterior, pero no nunca a través de una traslación mecánica. Quiero poner un, un ejemplo. Eh, fuerza de trabajo. La categoría fuerza de trabajo, tal como lo entiendo, solo tiene sentido solo tiene existencia práctica en el capitalismo. Aunque la capacidad de trabajar exista en todas las sociedades. Pero lo que ocurre en la sociedad capitalista es que está exindida del trabajador. Mientras que en todas las demás sociedades no hay como sino de manera absolutamente teórica, abstracta y, y, y en realidad, Y, y absolutamente irrelevante hacer esa distinción porque siempre tenemos el trabajador en, en relación con los medios que le permiten trabajar solo en la sociedad capitalista hay esa decisión y esa decisión tiene pleno sentido acá eh, bueno entonces eh, hablar de de eh, a base engels y otros de que bueno este la ley del valor o la teoría del valor solamente eh, rige de manera transparente en la sociedad eh, de, de, de producción simple de mercancías y queda más o menos tergiversada o distorsionada en la sociedad capitalista no tiene ningún sentido porque no existe esa y eh, eh, no sólo que no existe teóricamente no, no sólo que no, no existe históricamente sino que no existe teóricamente una sociedad de, pro, eh, de de producción mercantil simple sino que se está hablando de la sociedad capitalista pero como digo se, se está montando constituyendo paulatinamente el eh, Eh, cada fenómeno de modo que cada fenómeno aparece como una resultante eh, y entonces sabemos su constitución y por lo tanto se abre la posibilidad de alternativas si fuesen realidades naturales no habría la posibilidad de alternativas qué es lo que pasa con la economía convencional esto es así por naturaleza por eh, esto es la única forma en que pueden eh, eh, ocurrir las cosas por lo tanto es vano eh, pensar en, en, en alternativa alguna ¿no? bueno hasta ahí eh, un, mis eh, reflexiones sobre sobre los temas que, que ustedes han planteado eh, pero bueno es como quien dice en el fútbol es es el primer tiempo. 9 pues, y 18. Pues, Para, esperen un turno de parada porque pues hay una ha necesidad de garantizar reflexiones de Eh, esta diferencia entre de prima y D en realidad eh, es la resultante de la existencia de la fuerza de trabajo es decir, sin la fuerza de trabajo no existe de la fuerza de trabajo como mercancía, como mercancía. Sí. por lo tanto es, eh, me cuesta de compatibilizar eso con el hecho de que cuando Marx está analizando en un plano más eh, simple la relación mercantil eh, o esa circulación simple, que no es la sí. producción simple, eh, atribuya o dedita o describa al productor o ese productor simple, que no es un productor simple, porque estamos diciendo que estamos analizando la sociedad capitalista, por lo tanto es una simplificación, una abstracción, como quieramos decirlo, no sé Pero es, no, es un productor autónomo. Es un productor autónomo. Hasta, hasta ahí. Sí. sí. sí. Es, decir, sí es, un produ... es decir, tiene sentido atribuir, para mí tiene como... Eh, Eh, ...derivadas políticas importantes, es decir, que o sea, porque en realidad eso eh, es innegable que de algún modo la sí burguesía lo ha utilizado. Es decir, si tú consideras que un productor en la sociedad capitalista, y Manca está estudiando no una, una sociedad de productores... Eh, ...una producción simple sí, de mercancías precapitalistas, sino la misma sociedad capitalista en el ordinario como tú defiendes y como entendemos todos, ¿no? Eh, si eso es compatible con la libertad, la propiedad y la independencia civil o la igualdad... Es algo así como decir que en realidad de esos conceptos que en realidad son del producto y de la ilustración, no mm. son propios de la sociedad burguesa. Mm -hmm. Y eso tiene muchas derivadas políticas en el sentido de que para que se entendería, haciendo ¿no? esta relación que hecho un poco, si quieres, una que vas a corregir seguro, que para construir una sociedad alternativa que no sea la burguesa, eh, no tienes que partir de esos conceptos de libertad, independencia civil y propiedad, porque esos es burgués y por lo tanto... ...eso define la relación... ...para mí es evidente que eso no se cumple... O sea, ...no digo que haya una contradicción... ...pero más para simplificar... Esto, ...o para partir de una abstracción... ...no sé cómo hacerlo... Para, para, ...para llegar a esa derivada dialéctica... ...si quieres, para al final acabar... ...en la fórmula general del capital y ...está de, definiendo un trabajador o un... Eh, ...un trabajador... ...porque está hablando de la circulación... O sea, ...está hablando de una persona... Un ...que se dirige al mercado, un productor... Un producto. sí. ...que se dirige al mercado y es libre independiente y propietario, uh -huh. para luego acabar diciendo que en realidad no es libre, ni es independiente ni es propietario, porque no uh -huh. es propietario sí, sí. de su pellejo, por lo tanto no tiene ninguna propiedad, sí. y eso es eh, toda la tradición republicana, y también Marx no entendería que una persona se puede definir propietaria de algo cuando solo es propietaria de su pellejo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como, eh, no sé si me explico la contradicción que yo no tengo muy bien resuelta, es decir, de... No es contradictorio a partir de esos supuestos en el mercado, en el principio, aunque sea una simplificación, o ¿no? es una abstracción solo, o... Ya. Porque yo creo que de eso deriva, básicamente, el hecho de que se pueda... o puede haber, haber habido esta confusión de Engels, ¿no?, de intentar conseguir ese propietario o ese productor como libre, autónomo y independiente productor, porque realmente nos remite a un intercambio mercantil precapitalista, porque intuitivamente el capitalismo vemos que eso no pasa ni de chiste, ¿no? Eh, sí, claro Sí, claro Sí, bueno eh, Esto nos eh, Conduce a eh, Tratar de, de Ver una Dar una visión Panorámica del tomo 1 Lo cual obviamente no No voy a hacer En unos cuantos minutos Pero eh, Sí una suerte de Identificación del tomo 1 eh, qué cosas son los tres primeros capítulos y teniendo como colofón la sección segunda eh, bueno tenemos el paso de la mercancía al dinero y eh, luego eh, el capítulo segundo la transformación del dinero en capital y eh, que es una sección de bisagra antes de pasar a una segunda esfera, que es la esfera de la producción. Esta es la esfera de la circulación, este es un primer momento de capital, eh, que nos lleva a un segundo momento que es la producción. Pero ¿por qué nos lleva a un segundo momento? Porque en la esfera de la circulación, hemos encontrado una anomalía, algo que empezando con las reglas de la circulación, que es la igualdad de los intercambios, encontramos una anomalía que es esa diferencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo explicar esa diferencia? ¿De dónde viene esa diferencia? Y es para explicar esa diferencia que nos introducimos en la producción. Entonces, en la producción nos vamos a encontrar con que la explicación está en la fuerza de trabajo como mercancía de un productor que aquí es libre, igual y propietario y es en esas condiciones que hace un contrato de trabajo con un propietario del dinero y e ingresa acá donde ya no es más ni libre, ni igual bueno, y propietario sino viene a ser un insumo del proceso productivo y entonces ya está bajo las órdenes del de, de, de, eh, del contratante entonces eh, ya no es igual al contratante ya no es libre, ya no dispone eh, de su persona, ya no dispone de su tiempo y el resultado de su trabajo no va a ser de sus pero no se ha vendido a él de por vida, no se ha convertido en sus clavos. Termina la jornada, recibe su pago y, y este trabajador regresa al mundo de la circulación, donde puede, por ejemplo, comprar, eh, este, gastar eh, su salario y hasta quizá encontrarse con el capitalista, a cada uno comprando su dinero eh, en, eh, en el corte inglés, eh, qué sé yo, para el día siguiente, es decir, ¿qué, ¿qué significa eso? Que sigue siendo libre igual y propietario, pero claro, solamente para para tener que enajenar esa libertad, esa igualdad y esa propiedad al día, al día y así por el resto de su vida útil. Y entonces lo que tenemos acá es algo absolutamente único en toda la historia de la humanidad, que es una forma de existencia social, una forma de organización social, donde los sujetos y la gran mayoría de la población de, de esa sociedad es una cosa en una esfera y es lo contrario en otra esfera. Los siervos son siervos en cualquier instancia, los señores son señores en cualquier instancia. Los comuneros son comuneros en cualquier instancia. Y así sucesivamente. En la sociedad capitalista, los capitalistas son capitalistas en cualquier instancia. Para ellos no hay nada que se altere en el paso de aquí a acá, ¿Mm? Mientras que aquellos a quienes ellos contratan, sí, sufren esa transformación de una cosa en su negativo eh, pero no es que esté esta dimensión haga desaparecer la anterior porque no es que porque ese sería el caso si aquí ya tuviésemos algo así como esclavismo y nunca regresa regresase a la superficie de la circulación los que entraron en la producción. No, están simultáneas, permanentemente en ambos planos. Entonces Marx está mostrando una realidad que se mueve en distintos planos, una realidad que es múltiple. Ahora, hay una tercera esfera en la lectura que yo hago el Capital, que es la reproducción. Porque mientras que en la producción eh, se mantenían tal cual las categorías de la circulación y por ejemplo la fuerza de trabajo entra aquí como mercancía y tiene por lo tanto valor de uso y valor o valor de cambio porque tiene valor de uso y valor de cambio, hay el valor digamos que en la jornada Eh, el tiempo de trabajo necesario, el tiempo de trabajo excedente, el tiempo de trabajo necesario es el valor de cambio de la fuerza de trabajo por el capitalista, mientras que el tiempo de trabajo excedente es el valor de uso que la fuerza de trabajo tiene por el capitalista. Es decir, dentro del proceso de producción, aquí tenemos como la estructura de la mercancía es impuesta a la fuerza de trabajo. ¿Qué va a pasar acá? En la reproducción. Que vamos a... Marx nos va a descubrir que quien paga el salario del trabajador es el mismo trabajador. Eso no se ve... Eh, podría verse hasta cierto punto en la esfera de reproducción, pero se va a ver con toda claridad en la reproducción. ¿Cómo creería lo... No, no no voy a, ahora a entrar en sociedad y entonces qué significa cuando el vendedor paga la mercancía donde se ha visto que el vendedor paga la mercancía la mercancía tiene que pagar el comprador pero acá le está pagando el vendedor entonces en qué sentido la fuerza de trabajo es mercancía no no es mercancía, es tratada como si lo fuera. Pero por todos lados es una mercancía anómala. Eh, entonces, lo que tenemos es que, es que el capital es una suerte de caja de sorpresas, donde nos va eh, el argumento haciendo atravesar distintas capas en las que, como una la metamorfosis, no puede ser una metamorfosis kafkiana o, o, o maravillosa o, o, o como se quiera, ¿no? pero algo de lo cual no parecía haber evidencia al comienzo, de repente se, se revela. Esto, y, y, y digamos, si queremos usar la palabra esclavitud, libertad, igualdad, propiedad, acá esclavitud, coexisten con una esclavitud moderna. A veces Marx ha el término. Una, una nota, señor sí, Pérez. Sí. Sí, sí, sobre, sí. sobre el tema de la... Yo también, yo también quiero, compañero, que acá es, claro, acá se les presenta una política seria. En términos de que es una lucha contra el capital, por el fin ¿no? del Entonces, claro, el capital se nos presenta, ¿no? como ya lo vinculiza Marx, ¿no? justamente ahí, el tránsito de la civilización de la revolución, se caracteriza como Reino de la Libertad, Reino de la Igualdad, Reino de la Propiedad, y se revela con su contrario en el momento de la producción. ¿no? Entonces, claro, cuando uno eh, se plantea la pregunta de qué significa eh, contraponer toda esta lógica, ¿no? por ejemplo, lo se tomó primero en tres planos, hay que preguntarse, bueno, desde una, una óptica más bien eh, que atiende a los intereses de los productores, cómo así o contra qué concretamente había de dirigirse su lucha. ¿no? Porque claro, lo que hace eh, la conciencia burguesa es presentársenos y presentarnos instituciones y formas ideológicas que justamente hacen valer lo que está en el plano de la circulación. Entonces hablamos de una cierta libertad individual. ¿no? La expectativa del productor, por ejemplo, de la vida social, unidad comunista, es libertad también, sí, pero no es la libertad de un individuo que es monada, eh, no, con la costa de otros, es la libertad de los productores asociados. Se presenta como propietarios, bueno, ¿cuál propietario? hablamos de, en otro caso de propiedad colectiva, se presenta como igualdad, ¿cuál igualdad? ¿No? La igualdad es más bien esa forma con la cual eh, eh, en este juego, que pasa con la fuerza de trabajo, que valor de uso, el valor de cambio, se, se, eh, se hace pasar lo uno por lo otro, de alguna manera. ¿no? Este juego de manos muy peculiar por el que eh, se nos presenta eh, la, la vida en común, como entre iguales, ¿no? pero eso es precisamente lo que el capital... Eh, mente, ¿no? o incluso discursos sobre los derechos, llámese derechos humanos, llámese derechos cívicos, políticos sociales ¿no? Entonces, ahí hay un punto sí para discutir la cuestión política, ¿no? y es entonces ¿cuál es el horizonte de una crítica por esa forma de organización social? ¿no? Y, y, y el asunto, este, digamos, es peleagudo, ¿no? eh, porque claro, eh, formando mi juicio, claramente el lo que hace es usar la igualdad como una suerte de, de lenguaje ¿no? eh, que seductor en esa empresa, por eso hay que ser crítico para, o sea, que tener una conciencia crítica para finalizar capital, porque no hay esta obviedad con la cual, ¿no? el señor fue a tomar la, la prima nocte de la mujer del cielo ¿no? No, sino hay, hay un juego de, de planos, ¿no? entonces ahí en particular yo creo que, que siempre la tienen como, como por delante cuando enfrenta cualquier resistencia porque se presenta justamente como una situación pero ya Marx, eso es una situación política a lo más era libertad individual y como pues, Pero ese no es horizonte, diría más, de la transfiguración humana. Ya estamos en un registro de reivindicaciones distintas. Me parece a mí enfocada más bien justamente en los intereses concretos, que son diferentes, no digo desiguales, sino diferentes de los productores. Bueno, hay un... Eh, eh, digamos, procurando eh, prolongar lo que lo que ha dicho Levi, eh, ¿qué pasa entonces para Marx con estos valores, llamémosle así, eh, como los de libertad de igualdad. Eh, ¿Qué tan asociados están a una producción de mercancías que es la antesala teórica de la producción capitalista? Eh, ¿Cuál es su grado de realidad? Porque a fin de cuentas, si, si, si vemos que ya el capitalismo histórico eh, podemos tener eh, eh, situaciones en las cuales los trabajadores han remontado condiciones absolutamente eh, eh, como diríamos indignantes eh, eh, expoliadoras eh, etcétera, etcétera eh, y el capitalismo ha coexistido con formas democrático-republicanas y Y es toda una discusión de si esa relación es una relación natural o es una relación excepcional o es una relación conflictiva o, o como es. Eh, frente a alternativas que se han dado históricamente. ¿m? Los países comunistas, eh, en fin. Eh, o países árabes, eh, etcétera. Entonces, ahí, ahí tenemos eh, toda eh, una pregunta que, por ejemplo, en América Latina eh, se planteó muy claramente a fines de los años 70 y, y durante los años 80 en particular, donde lo que había sido llamado despectivamente la democracia formal se presentaba como la máxima utopía posible, deseable eh, eh, diciendo eh, mucha gente eh, bueno, lo que yo quiero efectivamente sí es una democracia liberal, republicana y nada más no sé si será posible o no, pero frente a las dictaduras esto es lo máximo que, eh, que podemos tener ¿no? y Marx mismo eh, dice, bueno... Eh, en los Grundrisse respecto a, a esta a esta circulación o esta relación entre productores de mercancías ¿no? dice eh, la relación de mercancías se nos presenta como la base de toda libertad y de toda igualdad no solo de, de la libertad de igualdad sino dice y de toda libertad y de toda igualdad eh, bueno qué quiere decir eso exactamente Bueno, ya borré ese esquema de, de, de los distintos sistemas, de modos de producción, en fin, pero eso es algo que podríamos entonces colocarlo en eh, en perspectiva histórica. Entonces, por ejemplo, eh, si se habla de democracia, mucho se dice, bueno, tenemos los primeros antecedentes en, en la antigua Grecia. Eh, eso es muy relativo, pero vamos a hacer una exploración efectivamente comparemos la democracia de los griegos y la democracia moderna, la libertad de los antiguos y la libertad eh, de los modernos eh, y ahí veamos concretamente de qué se está hablando. ¿no? Eh, es decir, una libertad eh, en, eh, en una sociedad esclavista, eh, bueno, versus la eh, libertad en eh, una sociedad eh, con trabajo asalariado eh, en fin ¿y qué es lo que ha sucedido en otras épocas? como, como pregunta ¿no? entonces si aquí la mercancía está totalmente tan asociada a libertad de igualdad ¿qué tanto estuvo asociada a libertad de igualdad en otras épocas? ...donde había mercancía... ...y qué tanta libertad de igualdad estaba asociada con ella... ...son preguntas... ...hay preguntas... ...bueno... ...bueno, lo mismo entonces hacia el futuro... Si, si, ...si tirásemos abajo... ...o tratásemos de tirar abajo las relaciones de valor... ...y las relaciones mercantiles... ¿Qué, ¿Qué otras relaciones se nos constituirían entre las manos? ¿Eh? A lo mejor sin saberlo y sin quererlo. ¿Eh? Yo he tenido, por ejemplo, la, la, la, la impresión de que el mundo soviético era un capitalismo reprimido. ¿Eh? Eh, y Agnes Heller y Ferenc Ferenc Ferenc eh, tenían una expresión parecida. ¿No? era eh, una, un sistema de represión de las necesidades eh, creo que de todas las necesidades lo que llamaban las necesidades radicales y, y también de las necesidades comunes y corrientes ¿no? pero no es que la gente no las tuviera sino que simplemente no había los medios ni para que se expresaran y menos aún para que se satisfacieran pero ahí estaban Eh, entonces, ya, pues, uno quiere eliminar el capitalismo, uno quiere eh, eh, eliminar eh, tales o cuales relaciones sociales. ¿Eso cómo se hace? Lo que dice Marx en el prefacio, un famoso prefacio, es que ninguna sociedad desaparece hasta que desarrolla las fuerzas eh, que alberga en su plenitud. El problema es que uno no puede saber... ¿cuándo es que ya desplegó todas esas fuerzas? ¿no? Bueno, en todo caso, él, eh, él no adelanta ningún criterio al respecto. Pero, en todo caso, lo que está diciendo es que no cabría buscar anticiparse. ¿Mm? Eh, entonces, ahí estamos ante múltiples dilemas, incertidumbres, eh, aspectos no definidos, y... Eh, ...y teniendo eh, como antecedentes eh, las instituciones burguesas, eh, las instituciones republicanas... Eh, en, un, ...en una en una eh, determinada vinculación con eh, la economía capitalista y con una serie de vaivenes. ¿no? Una cosa fue el Estado benefactor, después eh, asistimos a su relativo desmantelamiento... Eh, y, y luego sistemas de, de, de, o, o relaciones en, en las cuales eh, las determinados agentes que eran más o menos claros, definidos se van difuminando ¿m? se difumina la clase obrera lo que se llamaba eh, clase obrera se difuminan también los capitalistas ¿cierto? Eh, pero el capitalismo sigue existiendo el capital sigue siendo la forma que asume la riqueza la acumulación de capital sigue siendo la forma en que esa eh, riqueza se reproduce eh, eh, y se dinamiza ¿no? eh, y los problemas del capitalismo siguen eh, dándose por las razones que Marx eh, que Marx eh, estuvo señalando ¿no? Entonces, más que nada, lo que tenemos en Marx es un, un diagnóstico de una determinada dinámica eh, eh, que es problemática, que es crítica, que conduce a, la, a, a las crisis que eh, experimentamos eh, y que entonces la solución estaría en resolver o eliminar o disolver el carácter privado de la apropiación el carácter privado de las relaciones sociales pero la dificultad está en que al menos con las experiencias que tenemos no se vislumbra que colocar en su lugar y ese eh, y además con todas las experiencias del siglo XX eh, eso eh, creo que es patente y hay que ver entonces qué que lecciones se aprenden de, de, de ello ¿no? Y bueno, eso es todo lo que eh, eh, se me ocurre se me ocurre decir al respecto. ¿no? Pues en nombre de acompañios del seminario para por tu paciencia. No, no, más también ustedes. Ah, ah. Pues, que sí, sí. Su futuro, más para hacer todavía en el futuro o una oportunidad para cariño de haber venido por acá. Nos han encantado. Con pues mucho gracias. Ha sido un placer. Así es. Así es.